Nosotros, atención, don Juan Miranda, eh, presidente de los trabajadores eh, forestales a nivel nacional. Eh, él estaba reunido con los trabajadores eh, al frente de forma exclusiva. Lo hemos traído eh, para la radio para conversar un poquitito en relación a la percepción de lo que le quedó de esta reunión que está bastante... Tensa, eh, la cual eh, al parecer Estarían tomando la determinación De movilizarse a salir a la calle Los trabajadores forestales, pero queremos también eh, Que don Juan nos entregue eh, la información Lo que les contó a ellos también Y las conversaciones que ha sostenido con el gobierno Bueno, primero que nada buenas Buenos días a los auditores eh, Efectivamente estábamos en una reunión eh, A la cual me comprometí A estar eh, Para aclarar algunas situaciones eh, De acuerdo a Un convenio forma capital humano entre Corma, gobierno y trabajadores. Esta es una iniciativa que nació desde el propio movimiento sindical y por eso lo valoramos, por eso lo defendimos eh, y, y además es un acuerdo inédito porque nunca en la historia de este país eh, se habían puesto de acuerdo el eh, gobierno y empresarios con trabajadores para poner en la mesa recursos que permitieran a los trabajadores capacitarse mientras duran la crisis y además también permitiera que esos trabajadores fueran recontratados por los mismos empresarios cuando la economía se así por eso nosotros hemos defendido este proyecto eh, nosotros nos hubiese gustado nosotros firmaamos este acuerdo el 27 de abril eh, y no hubiese gustado que hubiese empezado a operar inmediatamente eh, nosotros sabíamos que venía lo más difícil porque lo más fácil era firmar el ponernos acuerdo en los términos Pero ¿cómo lo implementábamos? ¿Cómo lo echábamos a andar? ¿Cómo llegábamos a la gente? ¿Cómo sabíamos nosotros qué gente es la que se iba a beneficiar? Eso era difícil. ¿Por qué se decidió, don Juan, que esto iba a comenzar a andar a partir del primero de junio? Porque todo el mundo pensó, incluso nosotros, y nosotros eso tenemos que hacer, de que una vez firmado el convenio eh, se empezaba inmediatamente a trabajar. Ya. lo que no Y, y eso fue así, se, se empezó a trabajar, pero a ver cómo... Primero, cómo hacer el proceso de, de, de buscar a la gente eh, cómo, eh, qué curso ya vamos a tener, de dónde van a salir los fondos... Ah, para el tema de las capacitaciones. Capacitaciones, en qué lugares... Y empezamos todo el proceso de juntar la gente, mandar documentación, y eso se ha ido demorando. Eh, y ahí yo creo que, responsablemente, eh, no es una manija nuestra de los dirigentes sindicales, porque nosotros todo el tiempo hemos estado diciendo, por favor, coloquen los recursos... Tienen que llegar eh, las capacitaciones. Y si no llegan las capacitaciones, démosle los subsidios para que la gente empiece a parar la olla. Y no nos han escuchado. Eh, y ahí yo creo que hay muchas responsabilidades de parte de las autoridades. pero ¿Estas capacitaciones les va a entregar el CENSE? En este país, discúlpame, eh, todos sabemos cómo funciona. Correcto. La, la burocracia, sobre todo, el cuando, se trata, y todo cuando se trata de beneficios que apuntan a la gente más desprotegida. Aquí todo es eh, burocracia y cuesta mucho. A través de qué se hacen esto, estas capacitaciones. Hay recursos del CENSE, todos sabemos lo que es complicado el CENSE, que es la capacitación de los que tienen ya cuarto medio y que eso tendría que haber pasado automáticamente a los, cursos, eh, a los 14 cursos que están ya de, definidos por parte de nosotros y los empresarios, eh, porque no queremos que le pase lo mismo que ha pasado en otras reconversiones donde se hacen capacitaciones en áreas que después no tienen ningún campo laboral Correcto. o sea aquí los empresarios pusieron en la mesa esto es lo que queríamos, esto van a ser nuestras necesidades en esto se capacitan y ahí no hemos demorado porque eso debiéramos haberlo empezado incluso se dice que podría demorarse más que la nivelación pero usted nos dice que eh, esto sería para personas que tienen el cuarto medio ¿qué pasa con personas que no lo tienen? Bueno, que son trabajadores forestales por eso también? te digo y cuál es, cuál es el, el, ya, el tema del cuarto medio lo tenemos despejado ¿Cómo llegamos al tema de los que no tienen enseñanza básica cumplida ni tampoco tienen enseñanza media? Eh, nosotros nos pusimos de acuerdo que para poder optar a los 14 cursos íbamos a aprovechar esta instancia para que los viejos pudieran nivelar estudios. Por lo menos en la media, porque para sacar licencia de conducir tenés que tener a lo menos estado básico. Y lo que les faltaba nivelar es enseñanza media, entonces les íbamos a dar la posibilidad de que nivelaran y después pasaran... Eso a través del Chile Califica, el Chile Califica licitó, ya están adjudicados los organismos que van a hacer las capacitaciones y solamente hoy día eh, tenemos que reunirnos con ellos para definir quién va a trabajar en lo álamos y poder entregar la documentación y que ya sea el organismo que se relacione directamente con los trabajadores. ¿No hemos demorado? Claro que no hemos demorado. Eh, yo aquí quiero ser muy responsable, ¿eh? porque yo soy uno de los que golpeó la mesa. Pero aquí todos le hemos puesto harto empeño lamentablemente nos chocamos con una burocracia de que aquí para mover un peso hay que mover mil papeles y eso lamentablemente los trabajadores no lo entienden eh, a nosotros también como dirigentes sindicales nos cuesta entender y, y eso nos trae otra cosa que nos que es la desesperación correcto y es entendible ¿eh? y nosotros la apoyamos pero lo que hay que tener cuidado aquí siempre en este tipos de cosas hay grupos de personas que tienen otros intereses y que se aprovechan de la desesperación de la gente. Nosotros como dirigentes sindicales vamos a ser dirigentes sindicales con el convenio eh, sin el convenio con las capacitaciones, sin las capacitaciones vamos a seguir dando la cara igual por lo, por el movimiento sindical, no somos ninguna parecida. Y eso yo creo que hay que eh, tener mucho cuidado porque lo que no, no nos puede pasar que al final la misma gente que circula siempre es la que enciende conflictos que son muy artificiales, aprovechándose una necesidad de los trabajadores, que no es discutible hoy día. Porque yo vuelvo a decir, lo he dicho en otro medio de comunicación, eh, para hablar de pobreza hay que haberla vivido. Y esta gente que está sin pega la está viviendo. Para hablar de hambre hay que haberla pasado. Y esta gente que está sin pega la está pasando. Entonces, es difícil... ...que a una persona que está sufriendo... ...que está pasando hambre... ...uno le puede, le venga a pedir tranquilidad... Porque ...nosotros estamos diciendo... ...que hemos hecho todos los esfuerzos... ...estamos ya a la salida del túnel... ...y esperamos que eh, las decisiones... De los trabajadores... Eh, ...sean a, acordadas... ...con sus dirigentes sindicales... ...y que sean los propios trabajadores... ...con sus dirigentes sindicales... ...los que tomen cualquier decisión... ...o movilizarse o esperar... Eh, pero que no sean otras personas que no tienen nada que ver los que inciten a movilizarse con eh, eh, entendiendo que son otros intereses los que hoy están de por medio. no Juan, para finalizar, por último, eh, al frente, yo por lo que percibí, definitivamente van a tomar la decisión de movilizarse. ¿Usted va a salir a apoyar a los trabajadores? Eh, por supuesto sí. Por eso somos dirigentes sindicales Y hoy día nadie puede decir de Que nosotros no sabemos cuándo tenemos que movilizar Nosotros hemos dado vida A los más grandes movimientos sindicales En la provincia de Arauco En silencio, no con mucho populismo Porque aquí da la impresión De que todas las cosas hay que hacerla Con la táctica de la gallina ¿eh? pone un huevo y cacarea mucho Aquí nosotros los dirigentes sindicales Tenemos la responsabilidad De hablar poco y actuar mucho Y si los de trabajadores deciden es eh, movilizarse esa es nuestra tarea estar con ellos porque además la movilización tiene sentido porque nadie les podrá decir hoy por qué salen a la calle si cuando ellos están exigiendo que los recursos que se aprobaron eh, la capacitación empiece lo más pronto posible para que ellos tengan un ingreso para parar la olla y eso es legítimo nosotros tenemos que defenderlo y lo vamos a hacer eh, como sífa lo vamos a hacer en, lo, en las instancias que haya que hacerlo Porque aquí todos estamos detrás de que esto eh, se solucione luego y los beneficios empiecen a llegar a los trabajadores. Por último, eh, ¿cuál es la percepción que se lleva después de haber estado con más de 200 trabajadores ahí en, en el gimnasio? ¿Cuál es la, lo que pudo percibir ahí? Eh, mira, yo ya este último tiempo he estado acostumbrado a, a, a juntarme con mucha gente. Eh, la percepción que me llevo de, de los trabajadores es que hay una desesperación y es legítima Eh, hay hay desesperación eh, eh, también por los dirigentes sindicales y eh, que es legítima eh, también hay algunos problemas internos que eh, curiosamente sean en lo álamo ¿no? ah, ah, aquí se veía el mundo de una manera distinta no, no se da en cura agua aquí da la impresión que todo todas las cosas eh, se solucionan no. de otra forma osos blancos o son negros y yo entiendo que aquí lo Los Álamos somos todos, todos iguales así que la, la opinión que tengo yo es que eh, además te digo y es preocupante porque gente que nunca estuvo en este proyecto ¿eh? y hablo de los concejales, de autoridades, nunca nunca mueren un peso, hoy día pretenden aparecer eh, apoyando a los trabajadores y eso no es bueno no es bueno porque a los trabajadores no se le utiliza, a los trabajadores se les apoya y se le apoya en las buenas y en las malas, en las verdes y en las maduras y en eso nosotros eh, queremos ser muy claros y yo espero que eh, los trabajadores eh, para eso luchamos la democracia como te decía, estamos en democracia la, la hemos ganado, la hemos construido y si ellos deciden salir a la calle eh, hay que apoyarlo y no solamente los dirigentes sindicales yo creo que la comunidad, la autoridad todo el mundo tenemos que apoyarlos los dirigentes sindicales porque ellos están eh, representando eh, sin duda eh, los intereses o el sufrimiento de muchos trabajadores a lo largo de este país que están viviendo con el fragelo la cesantía. Bueno, de hecho aquí se sumó eh, los pescadores, ayer venido los pescadores a apoyar a la reunión. Eh, tengo entendido que ellos se van a movilizar y van a apoyar eh, a los trabajadores de los Salomos. Sí, Así que hay una fuerza bastante contundente, digamos, con todos los pescadores que son los pescadores artesanales que también están luchando con, con el gobierno. Bueno, por eso te digo. Yo creo que el gobierno tiene que agilizar más la, las cosas. Hoy día el país está viviendo, eh, comparado con otros países hermanos, una situación económica bastante mejorada. Eh, si bien es cierto el Estado ha hecho mucho esfuerzo pero yo creo que han sido insuficientes, sobre todo en la Cuenca del Carbón, en la provincia de Arauco, en los Álamos, Eh, donde faltan más, más más recursos, faltan más fuentes laborales eh, porque de lo contrario vamos a llegar a lo que tú planteas la desesperación de la gente y cuando la gente se desespera entonces vienen las movilizaciones, o estallidos sociales y cuando hay estallidos sociales uno nunca sabe cómo han terminar Correcto. y en ese sentido nosotros como dirigentes sindicales queremos ser responsables nosotros nos tocó vivir una experiencia muy amarga una cosa que vamos a cargar seguramente de por vida y que nunca han vivido lo que hoy día excitan o llaman a solucionar todas las cosas a través de la movilización. ¿eh? Eh, y en eso nosotros queremos ser muy cuidadosos, porque queremos conseguir objetivos, queremos salir a la calle, queremos movilizarnos, pero teniendo en cuenta de que todas las cosas tienen su límite. Don Juan Miranda, muchas gracias por haber venido en forma exclusiva a la radio y habernos conversado en relación a esta importante reunión que están sosteniendo los trabajadores de la Comuna de Los Álamos en el gimnasio municipal esta hora. No, gracias a usted, y disponible para entregar cualquier información y hacer un llamado no nomás a la comunidad a no dejarse eh, de alguna manera eh, llevar por sentimientos que no tienen nada que ver con las realidades Vuelvo a decir, los dirigentes sindicales vamos a dar la cara en las buenas y en las malas, vamos a estar en la madura en las verdes y en las maduras, entonces eh, en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Ojalá eh, podamos solucionar este tema, eh, ojalá si los trabajadores van a movilizarse, podamos hacer una de las más grandes movilizaciones, no solamente aquí en Los Álamos, sino que en Curanilá o en todos lados, si en todos lados tenemos este problema. Y yo espero que con esa presión el gobierno entienda que aquí hay que ponerse eh, más avilosito, más ágil para la pega y sacar eh, los recursos eh, lo más pronto posible porque los recursos se necesitan hoy día eh, no mañana. Muchas gracias don Muchas Juan gracias.